sentir tus años en mi《「センティ p ン l i d エー e パ como Julieta Quiero poderte traicionar」「y que me puedas perdonar」「Por volverme coqueta」「Quiero volverme a sonrojar」「c u a n d o decidas concertar」「Nuestra primera cita」 私は今日は、今夜は、o r t 今夜は、今夜は、今夜は、e 夜 s Qu Casi nuestra, acompáñame igual que la primera vez, t ó m a m e de la mano. ケロポーンティー e n s ン ñ a m e la senda del amor。quiero volver el tiempo atrás， recuperarlo para ti， ポ a l テ d e ン e r como Julieta。quiero volverme a sonrojar， quiero volver a sonreír。 Y Sentirme coqueta, no te vayas aún d e mi cabeza. La vida gira sin parar. Quiero robar tu c o r t e d a La noche es casi nuestra. ¿Cómo seguimos emocionándonos cuando escuchamos a la cantautora, poeta, escritora y actriz ilicitana Ana María Drac? Uno de nuestros valores culturales más destacados y uno de los talentos ilicitanos con mayor proyección internacional. Con sus canciones puso voz a la mujer de la transición española. Luchó por las libertades en la década de los 70 en un mercado discográfico marcado por las leyes de los hombres y en una sociedad machista en la que a la mujer se la retrató como a la amante sumisa. Ana María Drac fue una de las cantautoras, junto a Maritrini, Cecilia o Ana Belén, que dejaron bien claro. Que yo no soy esa. Como actriz fue cofundadora además del grupo de teatro independiente Los Goliardos, por el que pasaron numerosos profesionales del cine y el teatro, como Pedro Almodóvar. Estuvo en el movimiento de cantautores españoles con Aute, Hilario Camacho, Vidi Monior o Javier Crae. Publicó 17 discos simples y 4 de larga duración. Recibió numerosísimos premios musicales, como también en su posterior etapa de escritora y actriz. En elche, en 2015 recibió el premio por la igualdad. En 2020, el Ayuntamiento le dedicó un jardín en el corazón del Palmeral, junto al file del Zoro, y este año la Asociación de Informadores le entregará el Datildor. Ana María Adra, que es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música desde su fundación, y según la crítica literaria, se la considera como una poeta de primera línea por su palabra exacta, ternura e ironía en sus poemas, y por la crítica teatral recibió el premio. A la mejor actriz. Ana María Drac, hoy es el 8 de marzo. Bienvenida a este programa, A la Glorieta. Mari, me encanta escucharte. Me encanta escucharte porque te recuerdo cuando eras chiquitita y leías los poemas impresionantemente bien. Bueno, a ti te recuerdo porque también no lo hemos puesto, pero tú también tienes tu faceta de docente. Ha sido s maestra,、eh, te recuerdo, en el Instituto La Asunción, captando precisamente a las jóvenes que nos dedicábamos o que nos emocionaba la, la poesía. Ana María, 8 de marzo, ¿qué significa para ti la lucha feminista? Significa todo, todo siempre que se haga como debe ser, ¿sabes? Significa cultura y educación para la mujer. Significa que la mujer pueda conseguir las libertades y, y que pueda hacer con sus actos lo que realmente quiere hacer. Y que haya, sobre todo, una igualdad entre hombres y mujeres a la hora de un trabajo, a la hora de cualquier cosa. ¿no? Eso es lo que significa. Hace, no sé si ha sido un par de días,、eh, he leído en alguna parte que las mujeres en la prehistoria, fíjate qué curioso, cazaban. Hacían pinturas rupestres y además tenían poder, imagínate. Eso es la prehistoria. Yo no sé qué fue pasando con los años para que la mujer terminara siendo casi, casi una alfombra que pisar o simplemente un juguete sexual. Afortunadamente, desde el año 68 hubo, bueno, desde mucho antes, por supuesto. Eh, hubo, hubo mujeres que empezaron a, a quejarse de esas cosas, ¿no? Y empezamos a, a fijarnos en ellas, las que queríamos ser no como ellas, sino simplemente mujeres libres. Pues vamos a, ¿Sí? hmm. pues vamos a hablar de eso, precisamente, de tus ideales. ¿Quién te los inculcó? Pues nadie. Bueno, sí, no es que me los inculcaran, es que los vi en mi propia casa. Mi madre era una mujer estupenda, enamoradísima de mi padre. Mi padre era un hombre enamoradísimo de mi madre. Fueron una pareja ideal. Cuando lo、no、recuerdo casi casi se me pone perdón, un nudo en la garganta. Y yo aprendí de ellos que con cultura y con educación uno podía llegar a cualquier parte. Y sobre todo aprendí a que me debían respetar. Y entonces lo conseguí probablemente con mi trabajo. Lo conseguí con mis poemas, lo conseguí con mis canciones, con mi música, con, sobre todo con mi actitud ante la vida y con esa valentía que me inculcaron mi padre y mi madre. Pero no fue fácil aprenderlo, sí, con esas raíces. Pero, ¿cómo fue tu trayectoria? Por ejemplo, es que son tantas las disciplinas artísticas, Ana María, pero empecemos con las,、eh, la musical, porque abandonaste muy pronto, en,、eh, a principios de los 80, los escenarios, los conciertos. Precisamente los abandoné por, por un machista insoportable que encontré en la RCA. Yo hasta aquel momento había estado genial en esa casa de discos, porque la dirigía Miriam Fonskreber, que si estás un poco metida. En el, en el mundo de la música, era, la, digo, era porque murió hace unos años, la madre de Carlos n a r e a que a su vez es el productor musical de, de Miguel Ríos, ¿sabes? Entonces, Miriam f o s k r e v e r era una mujer maravillosa, había sido cantante en su juventud, entendía de música todo, no había problemas. De hecho, con ella,、eh, en el primer LP que grabamos, que estaba mi tema Enhorabuena, con ese tema me premiaron en Estados Unidos. De forma casi inesperada en Nueva York con el Record World International, que es un premio que se da a, la, a los mejores compositores de habla latina, y a mí me lo dieron como mujer, ¿no? Eso fue en, en el 76. Entonces todo iba bien con Miriam, pero de pronto apareció un señor que, como ta, ha muerto, y, y voy a decir cosas malas de él, prefiero no mencionarlo. Entonces este señor. Quiso comercializarme, quiso que yo、eh, permitiera que las revistas del corazón hablaran de mi vida íntima, quiso un montón de cosas a las que me negué. Estuve luchando como loca, no había modo. Entonces, en, el último, en el último, la última maqueta que yo le entregué para hacer mi disco siguiente al de Está Prohibido, que es uno de mis mejores discos porque tienen casi todas las canciones que, que no pude cantar durante la dictadura, pues entonces él. Me dice que, que bueno... ...que va a escuchar esa maqueta. Y en esa maqueta hay dos temas en, en valenciano, bueno, en catalán, ¿no? Y entonces los escucha y me dice que ...que no, que no, que no, que los países catalanes, que, que, que no lo va a comprar nadie. Y le digo, pero escúchame, ¿cómo que no lo va a comprar nadie? ...yo no, O sea, tú eres el que tiene que vender, yo soy la que tengo que grabar. Los temas eran de un pianista que tuve maravilloso, Arcadio Valiente, otro tema de mi, de mi marido, Paco Martínez. Bueno, entonces empecé a enfadarme muchísimo, Rosmarie, muchísimo. Y entonces yo tenía un, un, un, un recit unos recitales en Valencia, y al terminar uno de los conciertos dije, sin habérselo dicho ni a mi marido, ni a mis músicos, ni a nadie, dije que me despedía porque no podía soportar más lo de, lo, lo, los hierros de. De las discográficas. En realidad, Miriam, ¿no? Miriam este señor había conseguido echarla de esa discográfica. O sea,、uh -huh. Era por este señor. ¿no? Entonces,、mmm, había un empresario entre el público y me dijo: Bueno, tú te irás dentro de cuatro meses si quieres, pero ahora no, porque vas a firmar un contrato conmigo para cantar en toda la comunidad valenciana. Y fue lo que hice.、Uh -huh. Y fue un, un, un, una gira de despedida. Y, y nada, pues después, bueno, en realidad la despedida, despedida, despedida fue、eh, en el 82, que primero tuve un, el Día de las Gentes del Teatro, un recital en el Teatro Español con Ana y Víctor, con Aute, con poemas de Gloria Fuertes y, y con la hija de Doña Concha Piquer. Y, y luego, pues、eh, al cabo de unos días también hicimos un gran festival en. En, el, en la Universidad de, de Madrid, en el Paraminfo, hubo 700.000 personas, nada menos, pero claro, imagínate quiénes estaban. Estaba Sabina,、eh, Javier Crae, Víctor, Ana, Luis Eduardo Aute, Miguel Ríos y Rosendo y yo. Creo que no me olvido de nadie. Y fue increíble, claro, o sea, 700.000 personas. O sea, que fue una despedida grandiosa. Ahí no dije nada al que me iba porque no hacía ya falta, ¿no?、Yeah. Y entonces ya pasamos un tiempo en, en Madrid y al venir en Navidad de Saelche nos entró a mi marido y a mí la morriña de nuestro pueblo, porque Paco y yo adoramos a nuestro pueblo, y nos vinimos aquí, nos quedamos. De pronto me surgió un contrato en la cadena Ser. Eh, como en un programa cultural que, ¿recuerdas? Fue allí donde nos conocimos.、Sí, allí, pues, allí te conocí, allí te conocí. Que d a s una niña encantadora que recita buenos poemas genialmente bien. Y, y nada, después de eso, pues ya me dediqué, e m、eh, publiqué e c é p mi primer libro de poemas, aunque yo escribía poemas desde los ocho años. ¿eh? Era una insoportable niña precoz. Y, y nada, pues publiqué ese libro, luego. Eh, Justo Muñoz se empeñó que tenía que hacer、eh, artículos para el diario de Información. Yo estuve tres años y pico editando todos los domingos un, un, report, un reportaje, no, una especie de recuerdo ¿no? de, de cosas que yo había vivido. Y、eh, cartas inéditas se llamó uno, el otro se llamaba Edicionario Nostálgico, el otro el transeúnte y la otra sección、eh, objetos perdidos. Entonces, fueron casi cien o más de cien... Me obligó justo y me convirtió en escritora porque yo era poeta y, y compositora, pero yo no era escritora. Pero bueno, parece ser que estaban teniendo éxito y ahí quedó. Y nada, después seguí, seguí con, mis, con mis recitales de poemas y canciones, pero sin discográfica, a pesar de que tuve una oferta de un productor cubano genial, pero lo, lo sentí mucho, no quise seguir. Y entonces hice poemas y canciones en centros culturales hasta el 92. Y nada, durante todo ese tiempo publicando libros y, y sigo publicando libros.、Sí. Y, y entonces lo que hago son, desde hace un tiempo, desde, desde hace unos 15 años, quizá un poco más, en el que ya, ya solo recito poemas en m i s recitales. No, ya me, despid, me despedí de la música en directo también y tal. Ahora, yo no me puedo quejar de mis compañeros de, de, de viaje. He tenido unos músicos maravillosos. He tenido unos arreglistas maravillosos, he tenido una representante maravillosa que fue la que prácticamente me obligó a escribir canciones y, y, y, y los directores artísticos también han sido estupendos hasta que apareció el, el c r e t i n o este que me amargó la vida y además yo no estaba dispuesta a ser la comidilla de las revistas del corazón porque no, a que l l o era poco serio. Era muy poco serio.、Pues、del... Así que nada, estamos felices en Elche, entre todos nuestros ciudadanos queridísimos, nuestra familia, nuestro paisaje y muy cerca del mar, que a mi marido le encanta el mar. Inspirando bellos poemas,、eh, Ana María. Pero、eh, por, eso, por eso has recibido premios y seguirás recibiéndolos. Pero de toda la trayectoria, que es bien dilatada,、eh, ¿cuándo tuviste tiempo para, para el teatro? Pues fue mucho antes. Yo, al regresar de Inglaterra, que estuve casi un año allí,、eh, fundé con,、eh, con, o, con Con Ángel Facio Fundé el grupo de teatro Los Goliardos. Y bueno, primero estuve haciendo el meritoriaje de teatro en el Teatro Español con Miguel Narros. Y, y después, cuando ya acabó eso, nos presentó. Nos presentó Bueno Vallejo en el, en el Ateneo de Madrid con el otro de Unamuno, y ahí nos estrenamos como, como grupo de, de teatro de arte y ensayo. Y, y a partir de ahí, como teníamos fama de, de ser muy serios y, y de tomarnos las cosas como era debido, empezamos a tener mucho éxito en toda España. Incluso fuimos al Festival de Teatro b e Nancy. u Fernando Arrabal, Eh, nos acompañó a todas partes porque hacíamos una obra suya. Recorrimos, hicimos una gira por Francia, o sea que hemos, hemos trabajado mucho. Pero yo en el año 69 decidí que dejaba el grupo y a Ángel Facio, las dos cosas. Y entonces empecé a trabajar con, con el grupo Enasto de Ramiro Oliveros y también recorrí muchísimas ciudades españolas. Hasta que de pronto, un buen día, un, uno de mis alumnos de Goliardos, porque yo en Goliardos daba clase de edición del verso también, y de música, porque en Goliardos, aparte de hacer trabajo, también había clases. O sea, que trabajabas como, como actriz o como decorador o como tal, ¿no? Pero además se daban clases. Nos dábamos clases unos a otros. Y entonces, pues uno de mis alumnos estaba en un grupo de teatro y estrenamos una. Una obra de, de Jorge Díaz, La Vigilia del Dehueño, pero yo no quería seguir ahí. Él entonces, que estaba presentando un programa en televisión española con Eduardo Ester como realizador que se llamaba Música 3, entonces quiso que yo, que yo, que yo participara. Yo le dije que no quería concursar, simplemente podía cantar un par de canciones, pero que no quería concursar. Entonces conocí en un, en un recital al que íbamos Porque yo tenía muchos amigos cantautores en ese momento. Y entonces, en un recital que fuimos en una huelga de obreros al Pozo del Tío Raimundo con el padre Llanos, entonces muchos cantautores se comprometieron a ir a cantar para, para sacar fondos para los obreros y tal. Pero luego resultó que no fue nadie porque había nevado. <risa> entonces, me encontré yo sola con un chico jovencito que se llamaba Ignacio por la Vieja, un g a d i t a n o Que era un musicazo que también iba a tocar y cantar en ese recital al que nunca acudieron los, los demás cantautores. Y entonces, como había que llenar el tiempo, el tío que era genial, pues entonces, nada, en, en 20 minutos aprendí una serie de canciones para poderme acompañar, porque claro. Como íbamos a ser tantos, yo solo me había preparado dos canciones, porque lo mío no era tocar la guitarra, era acompañarme un poquito y ya está. Y piano, que era lo mío, no había, ¿no? Entonces, nada, pues、eh, este chico, a partir de ese momento, yo empecé a contar con él, y cuando me llamaron para lo de Música 3, le llamé por teléfono, le, le dije que por favor ...que me acompañara, entonces me acompañó, y justo después de irme a cantar ahí, Pues me llamaron de la Philips. O sea, bueno, no me llamaron ese día. Me llamaron de Radio Madrid para hacerme una entrevista. Se llamaba Radio Madrid Madrugada. Y justo al terminar el programa, nos llamaron al día siguiente, por la mañana, claro, de la Philips para, para, para ver si grabábamos、si、yo un disco con ellos. n o Entonces, lo divertido fue que yo no tenía canciones. Tenía muchísimos poemas, pero no tenía canciones. Pero no importa nada, o sea, desde el despacho del director artístico hasta, hasta, la, hasta la sala de, de grabaciones, inventé una musiquilla para, para el así con un estribillo para uno de mis poemas que hablaba de los niños, que iba a ser de ellos y tal. Y oye, parece que, que aquello gustó, porque cuando yo empecé a, a grabar aquello, como en las películas, al otro lado del control empezó a acudir gente, se quedaron todos patidifusos y no se dieron cuenta de que me estaban contratando como actriz, no como cantante. Porque, claro, yo lo único que cantaba de esa canción era el estribillo lo demás lo recitaba. Pero bueno, pues, el, lo pasé bien a、claro. pesar de todo,、eh, grabé lo que quise grabar. Y ya de pronto, cuando ya estaba terminando mi contrato, me salió otro contrato también por otro cubano maravilloso, que era el director de la GMA. Y ahí fue ya el, el Nova Más, porque fue, porque fue mi éxito. Dime e d que no es verdad, en fin. Que te, podría hablarte, fíjate, de todo esto fue hace 50 años, o sea que. n p o d r í a hablarte hasta pasado mañana.、Eh, bueno, pues. Por lo que nos has contado, Ana María, has puesto de manifiesto que hemos tenido mucha suerte porque has sido una mujer admirada,、eh, aplaudida, con mucho éxito, premiada en numerosísimas ocasiones, pero siempre has preferido regresar a tu ciudad, a Elche, a la ciudad de Las Palmeras. Y aquí estás, seguirá premiando y se te seguirá recordando porque también hay un jardín a tu nombre. En el Día Internacional de la Mujer, ¿cómo quieres? Acabar esta entrevista. Rosmary, e tengo una preciosísima sorpresa que para mí también n o fue hace un mes y pico, cuando me llamaron de Ediciones Torremezas, que fue la editorial de mi segundo libro, y, y me dijeron que querían volver a editar mi primer libro. Imagínate, mi primer libro se llama、eh, Poemas con patatas y una margarita. Entonces, ahora me encantaría、mmm, poner eh, eh, un poema de, de ese libro. Que apareció la semana pasada, además.、Eh, y nada, bueno, además ese libro tiene una cosa preciosa y es que en la portada está mi foto cuando, cuando yo era jovencísima. Y bueno, ya han pasado tantos años que no soy así, pero, pero me hace mucha ilusión recordar que un día fue, fui joven y bella, ¿no? Bueno, nada, basta de bromas. Aquí tienes mi poema, que es un poema absolutamente en defensa de la igualdad. Y creo que te va a gustar, Rosmary. Creo que te va a gustar. Pues Ana María. e llama、Durac. Yo quisiera tenerte. Pues sí, nosotros quisiéramos tenerte muchos años más, porque sigues siendo con tu música y tu arte joven y bella. Gracias, Ana María, y felicidades. Gracias a ti, bonita, gracias, muchas gracias. Yo quisiera tenerte compartiéndolo todo: las cenas de negocios, el café, las facturas, nuestros hijos creciendo, la pereza, el hastío.